Personalmente no he tenido problemas al momento de programar en C este semestre. Solo el primer problema ha sido la aplicación que usamos, que a cada rato hay algún tipo de file en el Visual Code Studio.